Miki Fiol, del Desayunador de Villa Germinal. Buenas tardes, Miki. Juan Pablo Bertolini, te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo andás, Che? ¿Todo bien? Todo bien, eh, Miki. La verdad es que está muy, muy interesante la propuesta para esta tarde, 19.30, en el Desayunador Comunitario. Va a haber un diálogo sobre las experiencias locales con eh, Marco en diciembre del 2001. Miki, nos podés relatar un poco... ¿Qué es esta este, este, eh, de dónde surge esto y, y cómo y cómo lo tienen pensado bueno este, en realidad eh, nosotros calculo que como todos los argentinos los argentinos ¿no? 2001 una fecha que tenemos bien presente este, para nosotros los los más grandes digamos este, yo tengo 40 y pico ya eh, aquella fecha nosotros la vivimos como un proceso fundante en este caso de del desayunador de Villa General y obviamente de un montón de movidas a lo largo y a lo ancho del de todo el país, digamos. El 2001 fue una experiencia de lucha que se o sea, cristalizó con con con un montón de organizaciones, piqueteras, caceroleras, eh, asamblearias horizontales. Toda esa movida que se estaba dando desde finales de los 90 al principio del 2000 tiene como coronación la rebelión del 2001 y y el surgimiento nosotros arrancamos a partir del 2002 con el desayunador el surgimiento de, de, de experiencias digamos este marcadas por la lucha de, de aquellos años no eh, con banderas como esto que te, te decía de eh, la horizontalidad horizontalidad la solidaridad eh, cooperativismo eh, bueno la, la cuestión colectiva digamos este la cuestión de que no se salva a nadie solo sino nos salvamos entre todos y todas y, y bueno y esto de, de la charla de hoy que la hacemos en conjunto con la con los amigos y amigas de la de la Cátedra eh, Libre Che Guevara, digamos, eh, lo tenemos pensado un poco pensando en ese marco el 2001 a nivel nacional, pero también pensando en las experiencias locales, como dice el título de la convocatoria, y pensando en qué aporte podemos hacer cada uno eh, de aquellos años, digamos cómo la vivió cada uno, cada una, eh, aquel proceso de diciembre del 2001, qué estábamos haciendo en aquel entonces, vamos a proyectar algunos videos de... Eh, de cosas que pasaron en, en Santa Rosa por aquellos años hemos estado haciendo alguna cuestión de investigativa, de archivo digamos buscando algunos VHS que nos han facilitado y tratando de digitalizar y, y buscando material de aquellas épocas y, y bueno, más que nada es como dice eh, Diálogo no es que va a ir nadie a hablar a dar una, una alguien, charla mejor, a dar una charla sino es eh, la cuestión de, de compartir Eh, digamos, eh, las experiencias que vivimos cada uno y cada una en aquel momento. Muy bien, está muy bueno pensar e eh, indagar, sobre sobre todo en la experiencia de un colectivo que, bueno, que tiene un recorrido ya formidable, Mickey y que o, o tiene también otra de las patas de este encuentro, es el Bachillerato Popular de, de Villa Germinal. Eh, Miki, ¿cómo, ¿cómo describirías el desarrollo del, del desayunador Y el desarrollo que tuvieron las y los implicados, quienes se involucraron. ¿Ha habido un crecimiento, este digo, en, en la cantidad de personas comprometidas, por ejemplo? Eh, sí, sin lugar a dudas. viste Nosotros, eh, cuando arrancamos, este eh, a lo mejor eh, en pensando en qué hacer, cómo involucrarnos en el, aquel 2001, 2002, digamos, en, en la realidad que se vivía en Santa Rosa, que no era ajena, Viste que siempre se dijo que La Pampa era, era una isla, isla ¿no? o era, o es, o viste, siempre, sabemos que hay cosas que están bien en La Pampa, que se hacen bien, que si vos la comparás con otras provincias seguramente estamos mucho mejor, pero eh, sabemos que, sin embargo, unos barrios, en el corazón de los barrios, los barrios más necesitados, eh, eh, pasan cosas, digamos, entonces nosotros necesitábamos actuar Y bueno, se nos ocurrió dar la leche como una primera cuestión, digamos una taza de leche, una copa de leche un sábado a la mañana, por eso desayunador, arrancamos y se sumó un montón de pibes y de pibas, pero sin lugar a dudas el salto cualitativo lo empezamos a ver 5 o 6 años después cuando se empezaron a incorporar adultos y adultas del barrio a trabajar en la organización. Y desde aquel entonces eh, te podemos decir que tenemos compañeras y compañeros del barrio de más de 10 años y... Y que están juntos, estamos juntos en este proceso de, de, de construcción, de, de, de aprendizaje, de, de esto nuevo, digamos. Y, y vos me hablaste del patigerato y yo creo que eh, este año con, con la apuesta eh, en el patigerato popular, digamos, en la incorporación de un montón de compañeros y compañeras nuevas, eh, ha sido un salto cualitativo otra vez, digamos, eh, eh, en cuanto a lo teórico, en cuanto a nutrir a lo que nosotros casi que por instinto venimos haciendo, no sé si por instinto también, algo leemos, no somos tan puros, <risa> lo venimos haciendo viste tan cotidianamente que estamos tan metidos que a veces necesitamos el aporte de gente que se suma nueva para eh, para para ponerle teoría, ponerle palabras a todo esto que estamos haciendo. Y el bachillerato ha sido esto, digamos, encontrar un montón de compañeras con un montón de, de, de aptitudes para, eh, primero para pensar en un, en un secundario, para darle terminalidad educativa a a los compañeros y compañeras de, del barrio del desayunador y a toda la comunidad de Villa Germinal y los barrios cercanos. Eh, entonces todo esto ha generado, digamos, un proceso de, de, de, de formación este política, de formación eh, cultural, de formación de, de todo tipo para nosotros, para nuestros compañeros de allá de Germinal y para la gente que está integrando el bachillerato ahora. Eh, hay un ida de vuelta muy rico, muy interesante. Y terminamos el año... A pesar de de bueno de de haber soportado cuatro años de macrismo y este año tan duro que nos ha tocado vivir eh nosotros hemos estado tenido un año positivo en ese aspecto digamos desde lo organizativo desde de, de poder este generar nuevos espacios donde hemos hecho este ciclo de formación de formadores que hoy tiene un poco la culminación de eh, eh, en este año donde ha venido gente muy grosa a charlar con nosotros donde ha venido a compartir experiencias de todo el país. Y por eso te digo que eh, la verdad que terminamos el año eh, con cantidad de cosas hechas y realizadas que nos deja la vara muy alta para el año que viene. Así que estamos muy contentos, muy contentos. Sí. Logros, conquistas. Estabas hablando, mickey de formación, pero también de empoderamiento de las vecinas y los vecinos. Eh, sí, sin lugar a dudas, digamos. Este, el empoderamiento, esto que vos decís, eh, eh, se vio reflejado en, en cuestiones como este proyecto que hemos encarado junto con nuestros compañeros y compañeras con la cuestión de la vivienda, ustedes nos han estado acompañando, digamos, tenemos un grupo de de compañeros y compañeras de ocho que son ocho familias que están bueno, en este momento están tratando de construir su vivienda en unos terrenos abandonados que estaban al lado del desayunador, digamos. Esta cuestión de, de que se hablaba en aquellos años del 2001, digamos, de la democracia directa, del poder popular de resolver los problemas por nosotros y nosotras mismas digamos este la verdad que se ha dado y este empoderamiento tiene como resultado de estos actos digamos es decir bueno eh, hay una necesidad y si hay una necesidad hay un derecho y la necesidad es la vivienda entonces los compañeros de la compañías tienen derecho a tener una vivienda y bueno no podemos esperar a veces los tiempos de la política tradicional y, y partidaria las cuestiones más burocráticas que esperemos que ahora empiecen a acelerarse en, en el tema municipal por lo menos y Y bueno pasamos al acto, pasamos a la acción y en de eso se trata del empoderamiento del de tener la certeza de que estamos haciendo bien las cosas, digamos que que hay hay una necesidad como te decía hoy y bueno la vamos a resolver entre todos y todas sin lugar a dudas este de permitirme una, una un, un aporte personal sin lugar a dudas, Miki, están haciendo las cosas bien porque si terminaron si están terminando el año y pueden mirar para adelante este con, con la convicción de que tienen de que va a quedar la vara muy alta ese eh, es significado es, es, es, es señal de que estos tiempos que nos apretaron a todos este sacaron quizás lo mejor de nuestras de nuestros colectivos no y sí, eh, vos sabes que es así es así que porque yo tengo me acuerdo de las experiencias del 2001 me acuerdo otras experiencias de, después post 2001 digamos pero es como que de la crisis resurge eh, lo mejor de nosotros sale lo mejor de nosotros y de nosotras estamos hablando de una crisis sin precedentes digamos este donde las organizaciones sociales eh, le han puesto el cuerpo todos estos años este no vamos a afectaarnos de, de ello, digamos nosotros lo hacemos como ...con gusto y, y porque creemos que es lo que estamos haciendo... ...pero sin lugar a dudas... Eh, ...estuvo malo y si no fuera por las organizaciones sociales... hubiera estado mucho peor... Y, ...y sí, y hay proyección, hay futuro... ...y por eso te decía que a la vara alta... ...tenemos pensado terminar lo que es la, la currícula del bachillerato... ...para el año que viene... ...para poder quizá empezar en agosto... Eh, este ...medio a, a contramano con los turnos... ...pero bueno, va a ser especial, digamos, el bachillerato... Eh, necesitamos hacer una, unas cuestiones este, resolver cuestiones burocráticas necesitamos ponernos a pensar la currícula para eso estamos en contacto con un montón de gente de acá de Santa Rosa de la pampa y de y de varios lugares del país que nos van a ayudar y bueno el desafío es ese por eso te digo que si nosotros miramos para atrás este haciendo retrospectiva pensando en, en febrero de este año ni soñábamos estar en este momento del año. Eh, casi terminando el año organizando charlas que, que nos van a nutrir y nos van a llenar de, de, de conocimientos y nos van a hacer revivir un montón de cosas a nosotros, pero también a un montón de gente del barrio, porque la idea es que también todos estos conocimientos que muchas veces se generan desde la universidad y de otros ámbitos están en el centro, pero que vayan también a los barrios para que los vecinos y las vecinas de los barrios también puedan tener participación. Así que estamos sí, realmente felices por, por lo logrado y esperanzados por lo que vendrá, digamos. Muy bien, muy bien. Más organización y más este uh -huh. más poder popular, más autonomía. mickey eh, si, si pensarás en invitados, en invitadas que no fueran del barrio, porque bien lo dijiste recién, la universidad está ahí en el centro. este uh -huh. ¿En quiénes pensarías en especial? ¿Quiénes, ¿A quiénes te gustaría tener en una silla esta tarde, desde las siete y media? Uh -huh. A mí me gustaría tener particularmente a los compañeros y compañeras de aquellas épocas que, que le hemos perdido el rastro en todos estos años que no sabemos bien en qué andan. Algunos de a poco le hemos ido recuperando, por ejemplo, el otro día estuvieron eh, estuvieron en, en la charla que vimos sobre eh, agroecología a viejos compañeros de la universidad y algunos de ellos que empezó el desayunador con nosotros, pero me gustaría compartir eh, con toda la gente que en el 2001 eh, paseada, se pasea por las calles gritando que se vayan todos y ...hagamos lo imposible y todas esas frases tan lindas... ...y que bueno, después quizá el correr de la vida... ...lo va llevando a, a situaciones, digamos... ...de vida más corriente y natural a veces... ...afortunadamente, ¿no? ...porque no se puede vivir en esa situación siempre... ...pero me gustaría que todos aquellos compañeros y compañeras... ...de aquellas marchas, de aquellas luchas universitarias... ...yo particularmente vengo del ámbito universitario... ...y, y veníamos de los centros de estudiantes exactos y naturales... ...con un montón de compañeros y compañeras poniéndole el cuerpo... ...y quizá que estuvieran ahí y que recordemos aquella época y pensemos lo que ha pasado y pensemos en un futuro. Sabemos que hay organizaciones afortunadamente eh, parecidas, similares o con el mismo pensamiento que nosotros y bueno, eh, necesitamos articular y pensar lo del bachillerato, está pensado como una apuesta educativa por fuera del aparato estatal pero con otro tipo de contenidos y con otro tipo de, de vivencia y experiencia que que pueden mejorar sin lugar a duda la, la educación de la, de la gente del barrio. Pero volviendo a tu pregunta, quisiera que todos ellos y ellas de aquellos años estuvieran después, eh, quizá obviamente, vos sabés que está va a estar la gente de la cátedra como para ilustrarnos de, de cuestiones más teóricas y eso, pero me gustaría que, que, que estén aquellos compañeros y compañeras y, y bueno, si algún otro se anima, si algún compañero ha estado se ha tomado en la política partidaria o ha estado o está y que dar una vuelta también estaría bueno y podemos debatir ideas y proyectos y miradas de país digamos quizá. definitivamente Mickey vos sabés que sobre el final había pensado yo en agarrar un poco para el lado de la política y preguntarte si hay un si tenían o tienen un termómetro de cómo eh, las instituciones los han estado viendo, si ha habido una observación de parte de alguna parte del estado provincial, sobre todo este nombraste ahí a la pasada a la relación que puede llegar a haber con la con el nuevo con la nueva gestión del municipio este uh -huh. que ha dejado esta experiencia son 17 años así sí. que hay una vastedad de, de, de cosas porque las que podríamos nombrar no tal cual digamos eh, eh, esperemos que la que la nueva mira, conocemos bastante gente de, que van a integrar o que están integrando ya en eh, el municipio, digamos, desde el intendente hasta el director, el secretario yo, bueno, obviamente a todos, digamos, siempre se le decía lo, lo mejor, digamos, pero eh, yo creo que lo han hecho, pero que caminen los barrios y que, que digamos que quizá eh, dentro de una casa de barrio digamos, porque siempre desde la Pampa nos ufanamos, digamos, o se ufanan los gobiernos, digamos, de que no hay villas miserias digamos, bueno, pero adentro de las casas pasan cosas, diría Macri, y, y pasan cosas terribles, digamos, y bueno, a lo mejor pateando la calle se puede mejorar la situación de, de estas familias que en apariencia quizá tienen un montón de cosas que en otros lugares no tienen, pero que siguen faltando, digamos. Eh, yo creo que eh, es necesario o, o es necesaria sensibilidad, digamos, para, para darse cuenta de esas cosas. Yo creo que dentro de la nueva gestión municipal hay gente sensible este, y esperemos que, que lo puedan resolver. Nosotros... Tenemos desarrollo social, creo que es el área, la tenemos ahí cerquita de, del desayunador, que está en la vieja escuela 243. Eh, bueno, quizá eh, charlaremos en algún momento ahora cuando cuando ya se afiancen y estén táctica Cuando empiece el año en marzo, como quien dice, <risa> este, quizá podamos acercarnos y charlar. Nosotros tenemos... Nos interesaría poder resolver la situación de estas ocho familias que necesitan hacer la, las casas. Sabemos que, que el intendente en Dinápoli la ha, ha dicho que no quiere rancho no quiere no quiere villas miserias como nadie las quiere acá en santa rosa y quizás puedan ayudar para que los compañeros y las compañeras acá del desayunador y de los otros asentamientos puedan tener una vivienda digna digamos eso sería muy bueno y muy positivo digamos hay un montón de tierra este de gusto por decirlo bien y, y hay mucha gente y si, sin casa, digamos hay mon un montón de casas vacías hay mucha gente que está pagando alquileres de 8 o 10 lucas, tenemos compañeras que están pagando por por posilgas, ¿eh? y no no no quiero ser echarativo, como se diga. Sí, sin exagerar. Sí, sin exagerar, 8 lucas por posilgas donde viven eh, una mamá sola con sus 4 chicos, 8 sí, lucas para una familia, o para una mamá en este caso, que cobra la asignación y que tiene una otra, que otra ayudita, es muchísima plata. Entonces esa, esa mujer con sus hijos necesita una vivienda digna como los otros siete compañeros y compañeras. Entonces, o... esperemos que este, este gobierno por ahí pueda darle impulso y, y no ponga trabas, digamos, para resolver la situación de habitacional de, de, de esta familia. ¿no? Ojalá por lo pronto no se espere hasta marzo para que empiece el año, como bromeaste vos a la pasada, porque <ríe> son muchas cosas sí, que hay para atender, Miki. ¿eh? No, no, ni hablar. Uno piensa en los tiempos por ahí de la burocracia, de nuevo cambio de gobierno, qué sé yo, eh, y sabemos que hay muchas cuestiones que van para... Ojalá, ojalá, y digamos quizás nos estarían sorprendiendo, por lo menos a mí. Eh, eh, yo sé que están laburando ya obviamente, digamos, este no están pensando en, en la fiesta ni en irse de vacaciones, todo lo contrario, estarán pensando ver cómo resuelven la cantidad de guirombo que tiene la ciudad. Pero um, esperemos que, que que sigan, digamos, con este ímpetu y a nosotros nos, nos interesa en particular, ya te digo, la situación de estas ocho familias y que a, a lo mejor nos pueden dar una mano o les pueden dar una mano a ellos, digamos con materiales, con alguna cuestión, no sé, administrativa, con asesoramiento, porque eh, están eh, están pasando la mal, digamos. Hoy me decía una mamá que había cobrado eh, un salario social complementario que tiene y algunas ayudas, y había ido al, al supermercado, y de creo los 15.000 pesos que había cobrado, se había gastado 11 pesos y que los otros cuatro tienen que vivir todo lo que queda de diciembre y después de enero. ¿Te imaginas cómo hace para vivir todo enero con esa plata y ni siquiera llega a fin de año? Entonces, la ayuda va a ser siempre bien bienvenida, digamos. Las situaciones, eh, en algunos casos, desesperantes, y, y dicho por nuestros compañeros y compañeras, si no fuera por, en este caso, por el desayunador que calculó con por las otras organizaciones, no llegarían a fin de mes, digamos, porque si bien está el comedor municipal donde, bueno, a veces bien, a veces más mal, a veces mejor, a veces peor, digamos, tienen una comida diaria, pero, bueno, los chicos de noche también comen, viste, y también comen los sábados y los domingos, viste, se les ha dado esa costumbre a los chicos y a las chicas comer sí, todos sí, los sí, días sí. dos veces, sí. Sí. es una ironía, ¿no?, pero eh, falta, digamos, y, y si no fuera por el desayunador y, y, y extensivo, por toda la gente que nos ayuda, digamos, por nosotros, Digamos, algo que, que pretendemos y queremos, y es nuestra nuestro horizonte, es la autogestión, digamos. Por eso siempre la relación con los gobiernos son, quizá no queremos ayuda monetaria, sí si queremos otro tipo de ayuda. Eh, no sé, hemos estado trabajando con con esto eh, todo este año con talleristas, con adicciones con salud mental y adicciones también en algún momento. Ese tipo de relaciones sí no tenemos problema en tener con el gobierno. Eh, entonces eh, necesitamos la ayuda para que bueno la situación de esta familia sea mejor, porque nada, todos queremos terminar el año bien, empezarlo mejor, y sabemos que hay casos que están desesperados y desesperadas, porque no llegan, no llegan bien en pedo a fin de mes. ¿ves? Ayuda concreta, Miki, ayuda sí, está concreta, igual. ojalá esta, sí, sí, sí. esta gestión sí esté a la altura de la circunstancia, no nos vamos a poner a hablar de lo que pasó, este no, y que no. sean los mejores interlocutores para, para nuestras vecinas y vecinos con más necesidades. Es así. Miki, estamos muy agradecidos, imaginamos que, que esto puede llegar a ser muy revelador para muchas personas que se lleguen al, a la esquina de Italia y Chaplin y que desde las 7 y media de la tarde puedan estar participando de este diálogo sobre experiencias locales con base en lo que ocurriera en diciembre del 2001. este Me imagino que puede haber quedado algo en el tintero todavía, Miki, así que tenés el micrófono a disposición. No, eh, a mí me parece eh, resaltar el contexto latinoamericano de la situación que está viviendo en otros países y Latinoamérica. Estamos hartos y hartas de las políticas neoliberales que, que encorran los bolsillos, de, los bolsillos de los más poderosos y, y hambre a los pibes y, y a las pibas de nuestros barrios, digamos. Entonces, quizá las experiencias populares, la cuestión de, de estar en la calle, de no abandonar la calle, digamos. Eh, bueno, las urnas están, digamos, hay que utilizarlas, digamos, pero la calle en nuestro respaldo, digamos, en nuestro lugar para poder defenda, defender nuestros derechos o conquistar derechos nuevos. Eh, entonces esperemos que esto sirva para movilizar y movilizarnos teniendo por espejo aquel 2001 y y que, bueno, y que, que estemos ahí atentos a todo lo que se viene y que podamos meternos y, y, y podamos decidir también desde nuestros pequeños lugares. ¿no? Eh, bueno, y lo invitamos a todos y a todas y obviamente muchas gracias por llamar y por siempre tenerlo en cuenta. No, no bueno, gracias a ustedes, Miki, a vos y a, y a todas tus compañeras y compañeros porque este bueno, porque por la por la labor incansable que, que siempre llevan adelante. Este los mejores éxitos para esta tarde entonces para para este gran encuentro seguramente que va a haber ahí en el desayunador. Les mandamos vale. un un abrazo comunitario, Miki. Así Desde es, Radio Carmesé, eh, de, de comunitario a comunitario. Es. Que un abrazo grande y, y, y buen fin de año y mejor el que viene. Lo mismo para aquel lado, lo mismo, Dale. Mickey, un abrazo Dale, y un que abrazo. tengas buen resto de la jornada. Igualmente, sí, un abrazo. Chao, chao. Estábamos hablando con Mickey Fiol, el referente, si se quiere, de el desayunador Villa Germinal.